¿Cómo está? ¿Sana un... Un saludo muy especial para vos y otro para Walter y este espacio que se denomina de esta manera tan cálida que es Encuentro con Amigos, así que muchas gracias a ustedes y a Radio Encuentro por por contactarme no Gracias a vos eh, por estar acá charlando con nosotros, recién Walter se me escapó de las manos, tuvo que salir pero bueno, eh, vamos a estar charlando acerca de esta videoconferencia no que se va a estar transmitiendo aquí en Viedma y en otras ciudades de la provincia Así es, el próximo miércoles, 15 horas, como es desde el año 2013, todos los últimos miércoles de cada vez, eh, esta oficina, a través de la Oficina de la Mujer de la Corte y conjuntamente en la organización y la gestión con la Escuela de Capacitación Judicial dependiente del Poder Judicial de Río Negro, brinda este espacio de... Eh, visibilización de temas, de, de debate, y además con las características de que ahora, bueno, lo podemos dar en distintos lugares de la provincia, se va a estar eh dando simultáneamente en Viedma, Chorechuel, Roca y Bariloche, siendo este también un espacio federal de trabajo, ¿No? Estos temas que tienen que ver con la perspectiva de género, con la instrucción de la perspectiva de género en el hacer judicial a través de diferentes instancias de capacitación, eh, me parece muy importante resaltar que desde el año 2013, todos los últimos miércoles de, de cada mes, de 15 a 16, 30 horas, en todas las oficinas de la mujer y de género del país, se está replicando esta actividad, que uh -huh. nos pone en contacto, que nos permite debate, que nos permite mirar desde distintas ópticas, características regionales, laborales, etc. Eh, en esta oportunidad, viste Ana que yo hablo mucho, así que vos parame e interrumpime con no, toda no, no, confianza. Chaval. No, no, no. Este miércoles el tema es jugar con perspectiva de género. Ajá. Y la disertante es la doctora Claudia caputi uh -huh. que además de ser jueza y integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, es una militante y una estudiosa de los temas de género en el Poder Judicial y en el marco de las recomendaciones 19 y 25 de Naciones Unidas, empezar las, en pensar las acciones del Poder Judicial como Estado en el abordaje de esta problemática que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya lo que tiene el Poder Judicial de Río Negro es que ha tratado algunos casos ya con perspectiva de género, ¿no? Así es. Este, Así es. Bueno, dicho es el caso de, de el ex juez eh, Bernardi, cuya este, sentencia por este triunvirato eh, del Consejo de la Magistratura, que es... El, tomó en cuenta también ciertos elementos para juzgar, ¿no?, con, con esta perspectiva. Así es, interpretó la Cámara, interpretó tanto eh, la sentencia desde eh, las convenciones internacionales, como se da a un nivel endoparay, la ley 26485, porque, bueno, una instancia es esto, ¿no?, mirar y revisar con perspectiva de género, pero me parece que la más importante es esto de interpretar Desde y con perspectiva de género ¿no? Para que el, la letra de las leyes Realmente sea un efectivo goce de derecho En la vida de las personas Así que el Poder Judicial de Río Negro Desde hace bastante tiempo Está trabajando Nosotros estamos creadas desde el año 2010 por acordada Eh, por acordada 23 del 2015 eh, hemos definido misiones y funciones y la oficina de la mujer que nació como oficina de la mujer eh, cambió su denominación y su oficina de género con las implicancias y la trascendencia que esta política judicial tiene. Y como todo cambio de paradigma y de revisión de temas, esto tiene el tiempo de la formación, del debate y de la introducción ¿no? de la perspectiva de género en el hacer judicial, que es un ejemplo de esto, es lo que vos acabas de citar. Entre otras sentencias que se están trabajando y se están interpretando de este mismo modo. Ustedes como oficina de género, eh, digamos, no tienen la facultad eh, de sancionar, pero sí de aconsejar, ¿no? Nosotros eh, lo que hacemos es prevenir, mm -hmm. sensibilizar, capacitar y sugerir en el caso que se nos dé intervención. Bien. Cuando se nos da intervención, nosotros... Compartimos, generamos redes de articulación y opinamos respecto del tema en el que se nos ha solicitado la intervención. Los expedientes judiciales, según la modalidad y las características, se llevan los jueces, fiscales o defensores. nosotras en los expedientes judiciales no tenemos intervención. La oficina como tal. Ajá. Bueno, entonces eh, me reiterás la invitación que también es abierto a la ciudadanía, ¿no? Sí, creo que también esto es muy importante, Ana, decir. Um, vuelvo a reiterar, uh -huh. es el próximo miércoles 30 de agosto de 15 a 16.30 horas. La inscripción hay que hacerla a la Escuela de Capacitación Judicial, que es y a través de quien nosotros realizamos estas actividades, y lo importante también es que todo el material y toda la videoconferencia está subida a la página de la Corte, como todos los temas que se han desarrollado desde el año 2013 hasta ahora. En la, en Viedma ya hay inscriptas 50 personas, también hay inscriptas pers eh, personas en en General Roca y en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que bueno, es un espacio de disertación, pero que se cierra con un debate federal. Digamos, quien quiera opinar, quien quiera preguntar, quien quiera hacer algún aporte respecto del tema tratado, puede hacerlo. Es un mecanismo ágil y amigable que nos permite esta instancia de capacitación todos los meses abierto al público y desde este abordaje federal ...nosotros trabajamos en videoconferencia, así que eh, no solo invito a esta videoconferencia del miércoles, invitamos a esta videoconferencia del miércoles, sino recordar que todos los últimos miércoles de cada mes hay un tema con un disertante o disertanta de nivel internacional o nacional que abordan esta temática. Así que bueno, para nosotros es una herramienta muy útil y a la que no podríamos tener acceso, por lo menos con la frecuencia que desde el año 2013 hasta ahora venimos teniendo, este si no es así, en articulación con la Escuela de Capacitación, en articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con todos los disertantes y disertantes que se eh, comprometen con esta tarea y aportan su, su material de trabajo. Así que bueno, nos esperamos Ana y ojalá nos veamos el miércoles. bien Bueno, también celebramos este poder judicial que bueno, tiene una apertura a la ciudadanía. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias y bueno, y un saludo a tu escapado a tu escapado compañero Walter también. Bien, gracias. Adiós, nos un vemos.